ASPEN PUNTA 103.5 FM Continúan presentando Fernando García Remates Laboratorio Bioeste y Sur Hacienda Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización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 Muy bien, queriendo hablar de economía, haciendo puesta a punto contigo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una puesta a punto, sí. La semana pasada tuvimos el cierre de la semana, inicio de esta. Tuvimos una noticia a nivel internacional que pasó un poco desapercibida. Acá no, lo, no, la, no la levantamos mucho en el sentido de que, en principio, no habría afectado mayormente las variables macroeconómicas nuestras. Pero fue una noticia bastante esperada y que implica un cambio de era, un cambio de temporada de edades, de, de tiempos en el norte del mundo, en Estados Unidos concretamente, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, subió por primera vez desde el año 2018 la tasa de interés de referencia en 25 puntos. Le hace 0,25%, la ubicó en el rango de 0,25% y 0,50%. Eh, el aumento en sí eh, es relativamente bajo o sea no ha sido importante pero es el inicio de un proceso altamente esperado largamente esperado y que va a tener continuación tanto en este año 2022 y 2023 las perspectivas son que en este año 2022 en las próximas reuniones mayo julio septiembre de este año tengamos aumentos de esta tasa en el torno del 1% vamos a terminar con este año 2022 probablemente con un rango entre 1.25 y 1.5, en el 2023 al 2.25, 2.50. ¿Qué implica esto? En pocas palabras, bueno, que ha sido el fin de un largo proceso de política monetaria expansiva, como se le llamó en el mundo, de dólar barato, o sea, de poder pedir prestado con bajas tasas de interés. Eh, algo que comenzó por allá, por el año 2017-2018, y que se extendió a lo largo de toda la pandemia hasta este mes de marzo del 2022. Eh, el, las consecuencias. Bueno, a nivel internacional, la principal consecuencia y que tenemos que tener un poquito de cuidado es bueno cómo va a afectar esto a las distintas los distintos mercados. Más que nada el mercado inmobiliario, el mercado mm, de acciones de Estados Unidos. Si se lleva delicadamente, con mucho pulso, puede ser que el efecto sea menor, pero se corre el riesgo de que esto haga un cambio brusco en las expectativas y en las decisiones que tienen los distintos inversores, más que nada en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que está bastante inflado, y que puede ser el preludio de, un, de una crisis económica un poquito más profunda. Bueno, vamos a ver qué tanto pulso tienen las autoridades de Estados Unidos para poder evitar esto. Eh, las consecuencias en el mediano y largo plazo, bueno, es que el dólar se va a empezar a fortalecer de a poco a nivel mundial, Y acá traigo un poco lo que hemos visto en los últimos días en, en nuestro país. Por el contrario, el dólar perforó el Nibro, el vendedor, los 43 pesos. Estuvo cotizando por debajo de 43 valores que no veíamos desde antes en la crisis de eh, Ucrania. Y si ustedes recordarán, hace algunos meses dijimos que esto ocurre, porque en realidad esto que está haciendo Estados Unidos ya lo empezó a hacer primero Brasil y después nuestro propio país, Uruguay, hace algunos meses. Eh De manera que el que golpea primero es el que recibe el primer, el primer efecto. Tanto Brasil como Uruguay vieron sus monedas fortalecidas a partir de estas políticas monetarias igual que las que está haciendo ahora Estados Unidos, solo que las empezaron a desarrollar hace bastantes semanas con anticipación y por consiguiente la apreciación del dólar acá y en Brasil son consecuencias de lo mismo. A medida que empiece a enlentecerse el efecto o adormecerse el efecto De, la, eh, de las políticas monetarias brasileñas y uruguaya y empieza a fortalecerse la de Estados Unidos, es que va a empezar a revertirse esta tendencia del dólar a la baja en este país. Habíamos estimado hace algunas semanas, hace un par de meses, de que esto puede llevar probablemente hasta mitad de año, septiembre, por ahí, en donde veremos nuevamente el dólar comenzar un rumbo distinto al que tiene hasta este momento. Mientras tanto, la tendencia está clara, sigue siendo eh, a la baja el tipo de cambio, y apreciación de la moneda local, una caída del dólar. La contrapartida del valor del dólar está en el precio de las commodities. A medida que baja el dólar, sube el precio de las commodities. Eso hemos visto además reforzadas con la guerra de Ucrania, como veíamos en alguna charla pasada. Esto es a medida que el dólar se estabilice, la situación internacional y el dólar empiece a recuperar su valor con respecto al resto de las monedas de la mano de estas políticas de la reserva, vamos a empezar a ver lo contrario, que las materias primas van a empezar a moderarse en sus valores y eh, volveremos a una situación un poco de mayor eh, estabilidad y por lo menos de mayor eh, normalidad con respecto a lo que eh, veríamos por allá por los años 2019-2018. No, en la no, no. la otra gran noticia que ha habido en esta semana obviamente está vinculada con que eh, al igual que el resto del mundo, Uruguay está enfrentando un proceso inflacionario y los datos que se van a manejar probablemente en la primera semana ya del de mes de abril es que la inflación este mes ha sido muy alta y por consiguiente está bastante fuera del rango meta que tiene el propio Banco Central. A partir de eso hemos visto algunas medidas, como esta de aprobación de la exoneración de impuestos a la venta del asado, a de un acuerdo de precios con los molineros y con las empresas europeas ...vinculadas al aceite y a la harina, etcétera, etcétera... ...bueno, a la audiencia hay que decirle la verdad... ...todas estas medidas son absolutamente insuficientes... ...y no van a generar el efecto que más de uno tiene pensado... El, ...el asado no va a bajar más de un 10% como se ha dicho... ...ni siquiera lo va a hacer un 10% cuando mucho no va a subir... ...más de lo que ha subido hasta el día de hoy... ...y en cuanto al resto de las materias primas... ...lamento decirles que ya se practicó hace un par de años... ...concretamente en abril del 2020 estos acuerdos de precios con las empresas y las consecuencias fueron que, en primer lugar, los productos subían bastante antes del inicio del acuerdo, se respetaba en algunas semanas el acuerdo y luego volvían a subir, o sea, se hacía muy poco por el cumplimiento de los mismos. Es que el sistema de precios en Uruguay no funciona ni en base a acuerdo ni en base a una baja de impuestos que tampoco afecta en el 100% a los consumidores y, por consiguiente, de la forma que se, de la manera en que se forman los precios en nuestro país, vamos a tener que convivir con unas cuantas semanas con precios altos, por lo menos en los próximos meses. Así que un poco esa es la síntesis internacional y local de las últimas noticias económicas, Jorge. Mauro, volviendo a lo del dólar, eh, ¿es recomendable evitar eh, endeudarse en dólares? Bueno, en este momento yo diría que es un muy buen momento para tratar de liquidar deudas en dólares, aprovechando que se está abaratando Y hay que tener mucho cuidado porque si esto se mantiene, si no hay ninguna novedad, ninguna noticia fuerte, es muy factible que cuando empiece a subir el dólar nuevamente, el que se está endeudando hoy termine teniendo más costos, ¿verdad?, con respecto a endeudamiento en alternativas. Hoy en día, esa es la realidad, repito, yo creo que el dólar va a seguirse a la baja en las próximas semanas y en probablemente dos o tres meses más, pero aquel que se esté endeudando a mediano y largo plazo tiene que tener en cuenta que, que está tomando un riesgo muy fuerte. Bien. Gracias Mauro, muy amable. Nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Gracias, hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.